Cuando estáis reunidos en mi nombre, en medio de vosotros estoy yo. Cuando estamos reunidos en tu nombre, En medio de nosotros, en medio de nosotros, en medio de nosotros estás tú. En medio de nosotros Animando el encuentro, alzando las plegarias, avivando la fe, avivando la fe. Cuando estamos reunidos en tu nombre,